Kunjii boy like at por el aire desde Canarias a Senegal y en la tripulación van de Capitán Yusufa Yusufa, ¿from? ¿From Mali? ¿From Mali? Yes. ¿Quién más? Gara. Ah. Gara, ¿de dónde vienes tú, Gara? Del Puerto de La Cruz. Del Puerto de La Cruz, ¿más gente? Dácil. ¿De dónde vienes? De Santa Cruz. De Santa Cruz. Jessica. ¿De dónde? De San Sebastián. De la Gomera. Carol. ¿De dónde? De Colombia. De Colombia. Fran, de Granadilla Paula, de Santa Cruz de La Palma Venga Soy Beli, de La Laguna De La Laguna, ¿y a tu lado? Adrián, de Santa Cruz de Tenerife Muy Venga. bien Y hay más gente, hay más gente aquí en la tripulación ¿Está en los mandos? Pili Pili <risa> ¿Y al lado está? Yo vengo de otro mundo Que ya es posible, caramba <risa> Ese mundo que es posible Les invitamos a compartirlo con nosotros Durante un par de horitas Aquí en Irradia in more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my walk be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws, or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right. Like traffic lights and crowded trains, tonight it just won't be the same. Venga, intentaremos conectar en breve con Amadou y con Adrián. Adrián, que ya hablaron con él la semana pasada. ¿Te acuerdas, Frank? Sí, en Cabo Verde, ¿no? ¿En Senegal? Sí, no. Primero sí, sí. no hablamos con Cabo Verde. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. <risa> en Senegal, en Senegal. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿alguien más que estuvo por aquí? Querido. Adrián, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu colega Adrián? Hablamos con otro Adrián, ¿no? Claro, un médico de Zaragoza. Ok, un médico de Zaragoza, puente humano, <risa> Zaragoza, Caolac, Caolac-Tenerife, venga, y también, y también queremos conectar con una persona en Madrid de un movimiento social que se llama el Ferrocarril Clandestino, el Ferrocarril Clandestino que va a tener una parada el próximo día 12 de abril en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel, ¿qué ocurre allí?, ¿por qué quiere ir el Ferrocarril hasta ese lugar?, We gaan naar puente humano We Senegal naar y Tenerife. eiland. We gaan naar het eiland. We het eiland. de gaan naar het Die We gaan naar het eiland. We gaan Y nos está ayudando a entender cosas Y hacer que nos oigan En los centros de internamiento Y en otros lugares Los inmigrantes A través de los idiomas Que él conoce Que como buen africano Son muchos Sí ¿Y qué les podemos decir? Un saludo para los amigos Que están en los centros de internamiento Vale, vale de acuerdo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 Après, vamos a un cayuco que va a volar en el aire. Es un cayuco que está, que está volando va, en el sí, aire. Que, ya. Va a, que va a ser aquí en Tenerife y desde, desde Tenerife hacia Senegal. <ríe> Sí, sí, ¿no? Vale, ¿Es eso? Sí, claro. <risas> ¿Me probas un cayuco? Un cayuco lleno de ordenadores, ah, ah, de solidaridad, <cisos> y va por el aire. Vale, de acuerdo. Y con una antena de radio. Sí, de acuerdo. Yo no quiero hablar de la gente en Senegal. Yo quiero hablar de la gente en Senegal. Yo quiero hablar de la gente en Senegal. Yo quiero hablar de la gente en 20 años. En 18 años, 19 años, 20 años, en Senegal. Inshallah. Yo quiero hablar de la gente. Venga, las personas que están en los centros de internamiento son inmigrantes que han llegado... Les han detenido y durante un periodo de hasta 40 días Pueden estar en una especie de prisiones En Canarias hay cuatro, En todo el estado hay como diez Y bueno, pues ahí no tienen derecho a... Bueno, no, no, no se pueden comunicar con la población No reciben visitas Es una situación bastante lamentable Y hay organizaciones que quieren que eso cambie Por, su Por supuesto, nosotros también queremos que cambie Porque, porque no vamos a hablar con ellos, ¿no? Y sobre todo gente como ustedes que están en animación sociocultural. Seguro que tienen muchas cosas que hacer dentro de los centros de internamiento. Entonces, venga, les propongo que igual que Yusuf les ha saludado, les vayamos saludando nosotros. Venga, ¿qué le dicen a, estos, a estas hermanas y hermanos de América, de África, de Asia que están retenidos en centros de internamiento y que no pueden contarnos por qué han tenido que llegar hasta acá ni, ni podemos juntos pensar en cómo podemos cambiar las cosas de momento? Porque un día, bien pronto, entraremos dentro de centros de internamiento Y la radio también, por supuesto. A ver, tú, ¿qué les dices? Venga, anímate. Bueno, yo soy Paula y pertenezco a, al curso de animación sociocultural y lo que intentamos es que la gente vea todo lo que ustedes pasan y poder ayudarlos es algo que motiva y agradece mucho y te apuesta muy alegre. Le oh. paso la palabra a más personas. Venga. Venga, venga. ¡Ey! ¿Eh? <risa> Se pelean por la palabra. Ah, pues yo soy Fran. <risa> nada, yo soy Fran. También estamos, bueno, estamos todos estudiando el TASOC. Y como Rafa ha dicho, eh, estamos formando un, un cayuco, un cayuco enorme del tamaño de Tenerife para, para poder solidarizarnos y ayudar a todo aquel que, que, que podamos echar nuestra manita, que para eso estamos aquí. Y nada, vamos, Jessy. Y colaborar, ¿no? Colaborar con todos ustedes. Que se sientan de respaldados un poquito. Y como dice el ciclo, pues animador, ¿no? Animar. <risa> Animar. Ok. Venga, anímate, anímate. Colombia, mm, venga. Pues, <risa> pues nada, eso. Que tenemos muchas ganas de ir a conocerlos. Y a realizar la intervención solidaria con ustedes. A, brindarlo, a brindarles nuestra ayuda. Y, no sé, y conocerlos un poco más. Y así tener... Yo que sé, un aprendizaje más. Ok. ¿Dasil? Un aprendizaje, una vivencia nueva, ¿no? Sobre todo que debe ser espectacular estar allí, con personas que no conocemos, conocer gente nueva otros, de otros países, de otros idiomas, aprender otras lenguas, aprender costumbres, no sé, Se debe ser algo espectacular. Venga, cara. Venga, hola o algo, ¿no? Venga. Sin palabras. Sin palabras. Venga, pues... En resumen, bueno, chers amies, eh, seis jeunes que son aquí a Tenerife, vos hemos salido y eh, decir, eh, envoyer de solidaridad y se contactar con vos, ¿no? A través de Zondes. Y aún hay dos, hay dos todavía por ahí. ¡Ey! Sí. Venga, a ver, Adrián y Deli. Nada, yo no tengo nada que decir que no hayan dicho mis compañeros ya. Yo creo que solamente es el, el animarlos a, y que se sientan respaldado como dijo mi compañera Carol sino que también nosotros vamos a aprender muchos de, de ustedes Venga, Adrián Muy bien. Nada, para no repetirnos más lo mismo de siempre, compartir experiencias con ellos, que nosotros podamos aportarle algo y supongo que ellos nos, nos pueden aportar mucho más a nosotros okay. Bueno, pues vamos a probar si las conexiones se portan bien con nosotros y tenemos Una comunicación directa y de calidad con Senegal. A ver, a ver, a ver, a ver. Amadú, Amadú, venga, hay que invocar Salud. al espíritu, Amadú, venga. Amadou Amadú. Amadú. Suple. Oye, oye. Hola. Salud. No, no aparece todavía el espíritu. Amadú, oh. te seguiremos invocando. A ver, un durito músico. Um, um, <risa> Amadú. Salud. Les cito que sepan que el TASOC va a hacer una fiesta para recaudar dinero para el cayuco solidario, para su viaje y para todo lo demás, y lo anunciarán seguramente a través de esta radio, en breve, estén con los oídos atentos. Tenemos a Manolo con noticias. ¿Eh, Manolo? ¿Te animas a alargar una de esas noticias para ir calentando el ambiente? Sí, aquí hay una noticia que dice que el presidente del gobierno de aquí de esta de, este, de esta nación canaria, pide que los medios puedan entrar en los centros para inmigrantes. Fíjate bien, lo pide ahora, ¿eh? Debe ser porque le debe sonar algo a lo de Guantánamo, ¿no? Entonces, como lo de Guantanamera no tiene que ver con Guantánamo, dice que pidió ayer que se dé oportunidad de acceder a los medios de comunicación a los centros de internamiento de extranjeros. Entre comillas, Guantánamo donde tal y como publicó la Asociación Canaria de Noticias Press este fin de semana, que por parte del gobierno de España nunca se ha permitido la entrada de periodistas. Es decir, este señor lo que hace es largar balones fuera, porque si él es el presidente, es el que dirige, él puede autorizar perfectamente para que se pueda acceder. O Cabrera es un territorio español del gobierno de la España metropolitana que tiene aquí, Para usarse como Guantánamo, he dicho. Bueno, aquí ya empezamos la polémica. Tenemos el 922, 63, 38, 48. 922, 63, 38, 48. Para que pueda expresarse más opiniones. Yo veo ahí una confusión en ese artículo respecto al concepto de centro de, de inmigrantes. A ver, Ay centros de inmigrantes menores y centros para inmigrantes adultos y los centros para inmigrantes adultos cerrados, ahí la prensa no puede entrar pero no puede entrar tampoco las ONGs y es donde hay una más denunciable en los centros de menores sí pueden entrar gente pero sobre todo es que los pibes pueden salir fuera Pueden salir durante su estancia y tienen contacto con la sociedad. Ahora bien, la prensa parece ser que no puede entrar. Puede, puede ser aconsejable que, que ocurra. Entonces, ahí la primera confusión es ¿a qué se refiere Paulino Rivero? ¿Cuál de las dos cosas? Porque si se refiere a un centro de inmigrantes adultos, efectivamente ahí no hay ninguna competencia por parte de la comunidad autónoma Pero si se refiere a un centro de menores, sí Porque los menores están bajo la tutela del gobierno de Canarias Si son menores que están en Madrid Están bajo la tutela del gobierno De la comunidad autónoma de Madrid está, está delegado la tutela Es decir, el papá y la mamá De esos menores Aquí, en este momento, es el gobierno de Canarias Hasta que se reconozca Que tienen 18 años Entonces, bueno La verdad es que es como que dice uno Pues habría que coger la palabra para todo, ¿no? Es decir, ojalá Paluño Rivero se convirtiera en un luchador de la comunicación de los centros de internamiento de adultos, que es donde varias asociaciones han denunciado que ocurren violaciones de derechos humanos, que es donde varias ciudadanas latinoamericanas han comunicado haber sufrido abusos de distinta índole y nos remitimos a los informes de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y, y bueno, es algo que salió en los medios no entonces no sé, ¿qué, qué, qué habría que hacer? habría que hablar directamente con Paulino Rivero a ver si quiere colaborar en la comunicación de los dos espacios ¿tú cómo lo ves, Manolo? yo no, <risa> no. a mí que me dejen entrar me dejen entrar okay. Venga, y a nosotros, al cayuco solidario del TASOC de los gladiolos, ¿eh? ¿le dejarán entrar? Sí. ¿Sí? sí. ¿Crees que sí? sí? Sí. A ver, ¿qué, vamos a hacer que, ¿qué van a hacer para que les dejen entrar? Lo que haga falta, ¿no? Bueno, dentro de nuestras posibilidades. Venga, ¿ustedes se animan a, a conseguir lo que pide Paulino Rivero? Es decir, comunicación para los centros de internamiento. Sí. Hay que ver Digo yo. ¿No? ¿Sí? Hay que ver para creer. Hay que ver, hay que ver. Entonces... Pero bueno, si nos dejaran entrar, pues sería fantástico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos tenemos derecho a la comunicación y, y que los medios de comunicación Entren, pues sería una oportunidad más para descubrir muchas cosas. Pero no solo los centros de internet, perdón, los medios de comunicación, también todo el mundo. Todo. De todo. Sí, todo. Todo. Mira, tú también quieres entrar. <risa> a ver, a ver, volvemos a intentarlo. A ver, a ver si entra Amadú. ¿Amadú? ¿Hola? ¿Amadú? No, no tenemos a Amadú todavía. Oh, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Hola, ah. Amadú, hazlo por daño. Sí. Necesitamos un poco de música, venga. Ay. Madú? Sí, hola, ¿me oyes? Eh? Sí, qué, qué bien. Hola. Qué... Ay, ¡Qué genial, increíble! Ok, bueno. ¿Lo ves bien? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. te oímos, hola. te oímos. <risa> ok, bueno. Muchísimas gracias y hola a todos por los que no me conocen bien. Me llamo Amoruba y vivo aquí en Luga, en un barrio... Soy un profesor en una escuela rural de niños entre 9 y 14 años y estoy colaborando con Rafa, compañeros, con los sobre el tema de la escuela, sobre la comunicación de una manera buena, digna ¿eh? para que la gente bueno, sepa realmente cómo pasan realmente las cosas. ¿eh? Y también estamos aquí para matar la, ignor la ignorancia. ¿eh? Va a ser una sorpresa muy grande tenerles aquí en Senegal, porque yo sé, sinceramente hablar, que vosotros, al regresar en Canarias, van a regresar con otra visión de África, ¿eh? Mm. Otro punto de vista con África. ¡Ay, África! <risa> ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué mentiras me contaba! CNN ¡Ay! <risa> ¡Qué bien. Bueno, bueno, va a ser una sorpresa muy grande, ¿eh? ¡Uy, qué bien! Dacil te esperaba, Magu. <ríe> ¡Hola, Magu! ¡Hola! ¡Hola, soy Dacil! Ahora sí. solo el internet! ¡Por internet, ¿no? <ríe> sí. ¡Nos están descubriendo! <ríe> ¡La que era guapa que no Bueno. ¡La chica! Se... <ríe> para eso sí hablas, ¿no? ¡Aracil, para... Dacil! ¡Sí, hola! Ahora. <risa> creo, creo que Amadu pensaba que Nacil era un nombre de, de hombre al principio, ¿no, Amadu? Sí, sí, es lo que quería. no. Eh, ¿Sí? me, me mandó una foto muy ¿Sí? guapa y sabía es una chica, ¿eh? <risa> <risa> <risa> A ver, Yusufa quiere hablar. Hola, Amadú. Sí, hola. Yo soy Mari Carmen. <risa> Ik ben er niet in. Ik ben er niet in. Ik ben er niet Ik ben er niet Ik ben Ik ben er Ik ben er Ik ben er Ik ben er Ik ben er Ik ben er Ik ben er Ik ben er No, bro, no, yo soy más guapa que él, ¿ah? ¿eh? Sí. Oye, oye, sí, en español, que no entendemos. Rafa, Rafa, y yo Yusufa es feí. <risa> ¡Ay, Rafa! <risa> oye, Amadú, venga, cuéntanos. Okay. Ahora hay un punto de internet en Luga, ¿Un, ¿no? Sí, seguro. Bueno, sí, hay un punto de internet aquí en Luga y en nuestro barrio y inshallah tendremos un wifi para poder conectarlo a las escuelas que están aquí en nuestro barrio y también bueno va a ser bueno algo muy grande bueno oh, un éxito total por la comunicación porque bueno los niños de que están aquí van también tener la oportunidad bueno comunicarse con la gente de fuera para que podamos matar la ignorancia eh Amadú, eh, vamos a ver, ese punto de Internet es el que nos está permitiendo ahora hablar gratis. Estamos hablando sí. con la conexión de Internet a través de un programa de telefonía IP. Uah, ajá, ¡Qué alivio, ajá. ¿no? ¡Qué alivio! Sí. Porque cada vez que llamábamos teníamos que pagar un montón de pasta, comprar unas tarjetas antes, marcar los números ahí en el teléfono. Nos daba siempre problemas. A la primera, y a la segunda, pero mira, ha funcionado. Sí, bien, bueno, es un éxito muy grande, ¿eh? para el puente humano, ¿eh? Ahora, con este punto de Internet, podemos también, desde Luga, las imágenes de vídeo y las fotografías que se graben en un día, podemos prácticamente el mismo día enviarlas hacia aquí, para poderlas ver aquí y al revés. Con lo cual, lo que ustedes filmen de la realidad de su instituto puede ser captado, descargado en Internet, en Luga. Ajá. Ok, mira... Eh, yo creo que ya los miedos a las enfermedades se les han ido un poco. Sí, <risa> ah, la verdad es que sí. que sí. Bueno, es normal que ellos tengan miedo, bueno porque ellas no, no reciben bueno la, la información, la verdad la información, porque yo pues, he tenido la suerte de trabajar en el turismo, pero bueno, recibí la gente me preguntaba, los turistas preguntas y yo siempre me decía, bueno, mira, ¿dónde estaba esta gente? Esta gente estaba en el mundo porque son preguntas, bueno, decía, bueno, yo, bueno, sabía, creía que una vez aquí en África, al bajar la, la puerta de Dakar, va, va a ver los leones, los animales, bueno, una vegetación tan bonita, le digo, bueno. Eso no pasa como lo creí como lo crees, porque aquí también vive gente con cultura, con organización, bueno, somos como vosotros, ¿eh? La sí. diferencia es el color y nada más. Eso lo sabemos. Okay, Yo creo que bien. lo sabemos todos, ¿no, chicos? Sí. sí. Y bueno, las, las enfermedades las enfermedades que, que, que encontramos aquí son las mismas que se encuentran aquí en Canarias ¿eh? sí. yeah. yo, también tengo, yo también tengo miedo de ir a Canarias a todas las, enferma, las enfermedades entonces eh, yendo un poquito a cuestiones prácticas tenemos ese viaje en mayo y van a alojarse en, en el centro de Luga en el complejo, eh, seguramente allí casi todos, en ese lugar en concreto, y desde ahí podrán moverse a distintos lugares. Eh, Amadú ha trabajado, ha estado en contacto con Felisa para diseñar un poco eh, lo que es el viaje. ¿Podrías contarlo, Amadú? Y también aquí, Delea, tú también estás. Beli, Beli, perdona. Beli, podrían entrar en detalles y, y ver si hay cosas que mejorar. ¿Eh, Amadú? ¿Puedes hacer un resumen de los lugares que pueden visitar y los colectivos que pueden conocer en la zona de Luga? Ok, muy bien. Y una vez aquí, bueno, primero bueno, se puede hacer un paseo visitar Luga, Sigurá, y también visitar a escuelas que están aquí en Alche. Y también se puede también visitar a una asociación deportiva y cultural social y cultural que está aquí en, que se llama A.S. Alcheri y después se puede encontrar los chicos de Embarpench que es un, un, grupo de, un teatro social un grupo de teatro social se puede también encontrar a uh, los chicos de sectores que, de San Luis que van a estar aquí también en lugar con nosotros y podremos también ir a, al Instituto de Dara al liceo de Dara que está unos Creo que unos 80 kilómetros de Luga, y es el liceo que tiene más alumnos aquí en la región. Se puede también, podemos también ir a Putu bueno, visitar a la gente aquí que trabaja en las culturas. De, bueno, cerca de la playa con pozos que no son porque la Napa eh, está muy, muy, muy cerca esta gente trabaja mucho ahí para ganar su vida y también es un, un, una zona también que forma parte de las zonas donde han salido muchos caídos y también se puede ver self-help Amaru, se cortó No. Sí, no. no, ah, <risa> no. <risa> Amadou, muchos compañeros te han visto la foto que me mandaste y les ha hecho mucho, mu muchísima ilusión, apuntaron tu correo para que lo tengas en cuenta y qué bueno que agregues a esas personas para que puedas hablar con más gente del, del ciclo, ¿no? Para que nos conozcas a todos un poquito. Ok, okay bueno, sí, vale. porque, porque bueno... En el Messenger encontraron muy, muy, mucho, muchos chicos de los gladiolos. De sí. ¿Hola? Amadú. ¿Hola? ¿Amadú? No sé si nos a oye. Mi, a lo mejor se A lo mejor nos bien. está oyendo, pero no puede. Estamos bailando ya Si tenemos aquí un ambiente ya, vamos de fiesta total Bueno, eh, Amadú, ¿nos está escuchando? Amadú Hola A ver, nada, hemos perdido la conexión con Amadú Ahora la, ahora la recuperamos oh, Y estamos buscando hombre. a Eduardo Del Ferrocarril Clandestino en Madrid Para que nos cuente mmm, La experiencia que tienen allí Y, y qué van a hacer <ríe> En los centros de, eh, de acuerdo con el centro de internamiento el próximo día 12 de abril bueno eh, ha hablado con Amadú están seguras del viaje ha hablado de lo que van a hacer también bueno ¿qué? ¿no tienen fecha todavía para no. fiesta? ¿financiación? ¿necesitan apoyo todavía? ¿cuánta estamos gente va? A ver, que estamos mirando lo más económico pero que por ahora no nos he encontrado Es caro ir a Senegal Sí, sí. sí. hombre, para lo que es la experiencia, no Pero la verdad que sí sale un poco caro y estamos realizando actividades para recoger fondos y yo qué sé, lograr ir todos, porque esa es la idea, de tener todos la oportunidad de conocer e ir a, a tener la experiencia allí La cuestión es que hay padres que no dejan ir a sus hijos al viaje, <risa> como en mi caso, pero yo aporto la causa igualmente, aunque no pueda ir. O pero por causas siento... médicas o... ¿Qué? ¿Causas médicas también? Sí, también, o problemas de no tener el dinero fácilmente. Estamos intentándolo. Pero aunque no vayamos, que nos va a dar un montón de pena el grupo que no vaya... Aunque haremos el proyecto integrador aquí, igualmente no va a ser lo mismo para nada porque para teníamos nada. otra ilusión y otra idea en la cabeza totalmente diferente todos al principio. Okay. ¿Y tienen, tienen pensado, no sé, dar un contacto, por ejemplo, ahora que estamos en la radio, por si de pronto aparece algún mecenas? Hombre, pues el que se ofrezca. Claro, estamos abiertos a todo Vamos. tipo de posibilidades. Quien quiera financiar algo, etcétera, etcétera. O quien quiera colaborar. <risa> colaborar de colaborar cualquier nosotros. manera, alguien que quiera actuar o que quiera aportar algo a algún evento, pues... No, lo vale. que sea. Y dejarle claro que somos los alumnos de TASOC, del IES Los Gladiolos en Santa Cruz. Por supuesto y con mucho orgullo. <risa> y cualquier ayuda que nos puedan brindar, estamos dispuestos a recibirla. Okay. <risa> <risa> Entonces ya saben, y el contacto, ¿cuál es? Uf. Venga, bueno, venga, o... a dar teléfonos aquí todo el mundo El correo el, electrónico, venga, algo El correo electrónico es, es... tasoc barra baja arroba hotmail.com y cualquier información que nos quieran brindar o preguntar acerca del proyecto, pues no importa, allí tienen el espacio para formularlo. Venga, repetimos la dirección tasoc T-A-S-O-C barra baja a arroba hotmail punto com Venga, eh, hay un dato que b -b tienen b -b -b -a -b -a que conocer y es que en el, <ríe> en el avión <risa ass Twenty> ustedes tienen derecho a llevar desde Las Palmas eh, 40 o 45 kilos, ¿no, Yusufa? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Cuántos kilos pueden llevar en el, de en el avión? en <ríe> El avión normalmente puede llevar uh, más que 500 kilos, ah ¿eh? Como eh, <risa> ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Quería hacer una pregunta. <risa> Venga, ¡Ay, vamos, hola! Bienvenido hola. de nuevo. <risa> oh. Bueno, uh, quiero saber cuántos alumnos van a venir aquí en Senegal. Aproximadamente... 50 seremos, yo creo. No, en no. realidad somos 60 por los dos grupos, pero... Supongo 20, que... 30, yo creo que son entre 20 y 30, por muchos problemas y incapacidad de la gente de ir y pues, problemas de. ¿Proces económicos? Claro, a lo mejor porque algún padre no deje ir. Pues 20, 30 alumnos aproximadamente. Persona. Está <risa> <risa> claro, ¿no? Y Amado. También, y, también, y también, otra pregunta. Sí, ¿cuántos profesores van a venir? Eh, cuatro. Cuatro son. Cuatro o cinco, cuatro. sí. Cuatro o cinco, Amadú. Cuatro o cinco más. Sí. Y quisiera saber también cuánto, cua, uh, cuántos hombres y cuantos, uh, <risa> chicos, cuántos Todo mujer, uh, chicos, cuántas chicas. Todos mujeres, la mayoría. chicos van tres o cuatro. No. Y no creo chicos, que sean tantos. Chicos somos pocos, Amadú. <risa> Las mujeres bueno. nos tienen aquí al poder. <risa> Estamos reinando, Amadú, así que prepárate prepárate, prepárate. ¿Ah? <risa> <risa> vamos a un zafarrancho de mujeres para allá si sí, te sí. voy a entender un huevo <risa> bueno y bueno también otra pregunta eh para, también aquí tenemos que saber cómo preparar y aquí hay, hay dos tipos de transporte Bueno, yo me gustaría que vosotros viajan en los transportes públicos, oh, Sí. También, claro. eh, también oh, quiero también que vosotros aprovechan bueno, aquí de lo que estamos viviendo. Ah, oh, claro. Claro, es más interesante porque así, yo qué sé, conocemos todos los medios. No te oigo, ¿eh? Habla más fuerte. Que es más interesante porque así conocemos los medios de transporte y vivimos una experiencia tal y como lo vive, vive la gente de allí. Y no sí. tenemos, ¿sabes? Rollos así privados y eso. Ok, muy bien Muy bien, y, muy y, bien Todo okay. público, oh, oh. Maduro. <risa> otra pregunta también Ot Otra pro pregunta Por la comida Bueno uh, te te, uh, ¿Les gusta también uh, la comida senegalesa? Durante todo, to, toda la comida, semana que no te no preocupes. Para, para pasar que no se haga. Sí, chebuyen y mace y baja y no moda y quiere. Están hablando. <risa> en español, español. Esto no es justo. Aquí hay un bando aquí opuesto que no, no. me gusta nada. Venga, español, ¿qué dijo? A ver, traduce a Madú, por favor. <risa> no, no, dice, dice chebuyen, es arroz con carne. Ah, también eso hay sí, verduras. sí, sí. También hay verduras, muy bonito. Rafa, una vez, dos, cada año va a venir en Senegal. Nosotros vimos en y, el video y, y Amadou, también hay una comida que se llama puto de Jepo. Dime. Hay una comida que se llama Mafebuto de Jepo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es Amadou? ¿Amadou qué es? Bueno, Mafe también hay arroz, pero la salsa, hay una salsa que está hecha por, uh, ¿cómo se dice? Uh, Rafa. con de que? ¿Contega de que? ¿Cómo dice farina? ¿Ah? harina Sí, harina, harina. Harina. Sí, farina, sí, con sí, harina. Sí, sí, farina se dice harina ¿eh? sí, ha hecha con harina, ¿Mm -hmm. también hay un poco de carne y bueno. Es muy bonito, ¿eh? Sí, es muy bueno. Carne con pechamel. Nos, nos gusta todo, Amadú. Sí, pero pero no hay, no, no, a, a, a Rancho Canaria no hay. Tranquilo, que estos, estos comen bien, comen bien. ¿Con tal La comida. ¿Y cómo está el tiempo allá? Amadú. Amadú. Que sí, te perdemos. Sí, ah, vale, vale. ¿Cómo está el clima? Amadú. ¿Cómo está sí, el clima? Dime, sí, dime. ¿El ¿Cómo clima? está? El clima. El tiempo. El tiempo. Lluvia. Oh, actualmente, actualmente hace calor, ¿eh? Actualmente Shot. hace calor. Y vas a poner Nos ¿sí? ah, sí. no, no, no, vamos aquí. a poner morenitas, Amadú. De piel morenita, <ríe> nos vamos a poner ahí. Nos <ríe> vamos a adelantar al verano, Amadú. Bueno, estamos aquí súper ilusionados, ¿eh? ilusionadas. Bueno, vamos a ver que tenemos también cosas muy serias que se conectan con las alegres y juntas hacen un cóctel que se llama Vida, no sé. El caso es que estábamos hablando antes de los centros de internamiento. Y Amadú también sabe de este tema, ¿verdad, Amadú? Conoces también el tema de los centros de internamiento un poco, ¿verdad? Sí, sí, un poco, sí. Bueno, pues tenemos a un compañero que está en Madrid que se llama Eduardo y que forma parte del ferrocarril clandestino. Eduardo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Sí, Hola, ¿sí? Eduardo. Bienvenido. Hola. Gracias, un placer estar con vosotros. Bueno, pues aquí estamos, revueltos, ilusionados, de este cayuco solidario que toma rumbo a Senegal. Bien, bien. Y, bueno, la tripulación está a Madú, que lo acabas de oír, y está en Senegal. Uh -huh. Amadou va, es un pel de la etnia pular, ¿eh? Pero tenemos aquí a un maliense con nosotros, que es Yusufa, y que... ¿Tú eres Yusufa? Sí, yo soy Yusufa, yo soy de Mali, pero vivo en Senegal. Y, sí. tú, y tú no eres Pular, tú no eres Pel. No, yo no soy pul, yo soy Bambara. Bambara. Bamsu, yes. Bambara, pues Bambara. bueno... ¡Bambara! <risa> bueno, pues Yusufa, Yusufa ha sido el locutor, él ha, él ha locutado desde aquí, desde Radio Geneto para los centros de internamiento en varias ocasiones, aunque no hemos conseguido que dentro pudieran tener radios para escucharnos. Entonces hemos locutado en español y en Bambara, en Wolof, con la ayuda de Yusufa, y bueno, no vamos a parar de hacerlo, y hoy ya al principio de la misión también lo hemos hecho. Pues bueno, Eduardo, que, que está en el ferrocarril clandestino, nos tiene que contar una convocatoria para este día 12, ¿no, Eduardo? Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, hemos convocado desde distintos colectivos de, de aquí de Madrid, tanto de colectivos y asociaciones que trabajan con, con inmigrantes, con personas migrantes, como otros colectivos que luego se han, se han unido, que no es que actúen directamente con, con, con inmigrantes, pero que se han unido a causa, como puede ser el ATAC o Ecologistas en Acción, la propia CGT. Yo mínimamente estoy más que nada estoy en la, la Oficina de Derechos Sociales de, del Patio Maravillas, eh, un centro social de aquí de Madrid que ya está funcionando ya casi un año, eh, en colaboración también con el Carril y otra serie de, de, de organizaciones. Y efectivamente para el 12 de abril eh, hemos convocado pues una manifestación contra los centros de, en general, contra todos los centros de internamiento de extranjeros. Está en concreto, pues bueno, va a discurrir por, a, por el barrio de Aluche, que es donde está el centro de internamiento de extranjeros de aquí de, aquí de Madrid. Ok, entonces es el día 12 a las... El día las... 12 de abril a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. En Aluche, en el metro de, de aquí, de Aluche. En Aluche, y qué qué qué es un centro de internamiento porque casi nadie lo sabe ¿no? Porque sí, la verdad que lo que hemos trabajado también mucho desde bueno las asociaciones que hemos convocado manifestación esta es el tema de la visibilización porque es cierto que hay mucha gente que los propios eh, inmigrantes extranjeros que desconocen la existencia de estos de estos centros. Eh, realmente son cárceles administrativas. Eh. Los centros de internamiento son, bueno, eh, vienen definidos por la ley como establecimientos públicos de carácter no penitenciarios eh, para, para el cumplimiento de medidas administrativas. Es decir, son centros donde se internan a los extranjeros que no tienen permiso de, de estar en España con el fin de que luego se asegure su, su expulsión a, a, su, a su país de, de origen. En realidad son cárceles administrativas, son, son cárceles in, sin delincuentes, por así decirlo, porque, bueno, son las personas que están ahí, pues, en la, en la única delito que han cometido es, es no tener un papel o, o vamos, que es una, es una infracción administrativa como, puede ser una multa de tráfico. ¿Puede haber un cálculo? Un eh, mm, momento. ¿Puede haber un cálculo de cuánta gente está retenida en total en pues, este momento? Pues mira, en, en España hay alrededor de, de, uno, de unos 10 pies, más los, lo, luego están los CITES, eh, que son los centros de internamientos temporales extranjeros de Ceuta y Melilla. En total pueden tener una capacidad de unos 2.500 plazas aproximadamente. ¿eh? ¿Entre Entonces, todos en, los centros? Entre todos. Hay en Algeciras, en Barcelona, Fuerteventura, Lanzarote, Murcia, aquí en Madrid... Y, y luego lo que te digo, lo, lo que llaman CITES, que son los centros de internamiento temporal para extranjeros de Ceuta y Melilla, que tienen menos capacidad y que, bueno, son, digamos, inicial para que luego te puedan trasladar, a lo mejor, pues a un CIE de la, de la península o, en el caso de que sea marroquí, directamente te, te expulsan a Marruecos. Pili, que está en los mandos, puso un gesto raro. Yo creo que ella piensa que puede haber capacidad para más gente en los CIEs. Pues hombre, capacidad real puede haber una 2.500, otra cosa es que las condiciones de hacinamiento, pues a lo mejor, evidentemente, donde caben 2.500, si haces un esfuerzo puedes meter 5.000, ¿entiendes? Sí, porque, puedo equivocarme, pero creo que solo en Fuerteventura ya hay 900.000 personas, ¿eh? Sí, no te lo discuto, yo, vamos, los datos que tengo es que capacidad real, ya te digo que otra cosa que efectivamente tenemos conocimiento de que, Están en unas condiciones, pues muchas veces, de hacinamiento. La, la oficial, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Pero eh, digamos que para estar cómodos, si se puede utilizar la palabra cómodos en, este, sí. en estos casos, eh, tendría una capacidad total de unas 2.500 personas. ¿eh? A ver, no sé si sea amadú o Dacil, ¿quién va a hablar ahora? Amadou. ¿Amadou? Sí. ¿Querías decir algo? Bueno, sí, bueno, lo que quiero añadir un poco. Y bueno, quería siempre, bueno... A, a decir a estos alumnos que van a venir en Senegal que bueno, eso bueno, hay que aprovechar de este viaje porque es una experiencia muy grande que ellos van a sacar porque mira, bueno, uh, el hecho de venir aquí en África porque ellos, ellos sabes que ellos están en Canarias, en unas islas donde bueno, la gente, bueno, Es, bueno Viven cerca de África Pero no conocen África Y por eso si ellos aprovechan de este viaje Para estar aquí en, en, en, en Senegal Van a regresar Con una experiencia muy grande Y también hacer conocimientos Y también Sobre todo a regresar ahí Ellos van a tener otra otro Y van a aprovechar Para seguir bueno y, Viva esta cooperación Amadou no perder el tema De los centros de internamiento en Senegal, ¿la población es consciente de que existen centros de internamiento en Europa donde la población pierde sus derechos? Ah, bueno, eh, yo lo que eh, puedo decir sobre este, este tema es que bueno primero aquí desde aquí en África nosotros no sabemos realmente lo que se pasa en, en estos centros de entrenamiento hay poca gente que lo sabe porque aquí la gente siempre lo que cree cree, cree cree que bueno es un centro de Cruz Roja donde bueno la gente está bien bueno pueden salir cuando quieren y puede bueno uh, hacer lo, lo que quieren con mucha libertad La gente no sabe realmente lo que pasó. Pero yo lo, lo que tengo que decir es que, bueno, es algo, bueno, que es un poco muy complicado porque si hoy llegamos, bueno, hasta tener es un, unos centros de internamiento que son muy parecidos a cárceles, aguantamos Eso es algo muy grande, porque, muy, muy grave porque ahora crear, bueno, una situación muy grave en este mundo porque hacer centros de entrenamiento encarcerar a gente de la otra orilla de este mundo, eso es decir, crear... ¿Crear? Sí. ¡Ay! Que se nos fue la conexión. mundial, no lo tengo. ¡Ay, ay! ¿Crear? ¿Dime? ¿Crear una crear guerra que... mundial, has dicho? ¿Dime? ¿Has dicho crear una guerra mundial? Sí, digo, que, digo que... No, no, no, digo que no. Digo que... sí Hoy llegamos a un mundo donde un, una, unos países hacen centros de entrenamiento, quieren crear una situación muy grave. Si, si digo, crea, están creando una tercera guerra mundial. Es decir, lo que están haciendo hoy es más grave, es más duro, bueno, que, un, que la segunda guerra mundial. Porque, bueno, quitar a personas es muy, muy difícil. Es algo muy, muy, muy muy grave porque lo ha, lo ha dicho el Ayamundé, el profesor, que dice que las mercancías ahora son más importantes que el ser humano. Porque donde se pueden pasar las mercancías, el ser humano no puede pasar. Es, algo muy, es, es, es una guerra y nosotros todos tenemos que luchar, bueno borrar esos centros de entrenamiento. Y los políticos europeos tienen que buscar o, o, o, otra manera de hacer. Si quieren mantener sus fronteras cerradas es imposible. Es bueno, imposible. Es, oye, es Eduardo, imposible. ¿sigues ahí? No sí, sigo aquí. Sigo bueno, aquí, Escuchando, muy interesante lo que he llamado. No. Bueno, eh, okay. um, ¿cómo okay. ves tú en Madrid a la gente, de consciente de este tema? Bueno, aquí la verdad que Madrid es una, es una ciudad como puede ser Barcelona o, o bueno, eh, fue, en, en Canarias tenéis mucha experiencia, la presión migratoria es grande, ¿no? Entonces hay, hay bastante organización en, en el sentido de que bueno, hay muchas asociaciones, colectivos, fundaciones que trabajan con inmigrantes, eh, formadas por propios eh, inmigrantes o no, ¿sabes? Todo. Eh, hay bastante gente trabajando aquí en, en, en el asunto de, de los CIEs, eh, está muy motivada, hay bastante movilización y, y bueno, se está haciendo la campaña esta de, de visibilización sobre todo, que es, que es lo, que, lo que nos, nos interesa, ¿no? que, se, que se, conecta, se conozca la situación de estos 10, que no es que ya hablemos de que las, como decíamos antes, que efectivamente pues hay hacinamiento, ¿eh? pues hablamos de capacidad 2.500, que haya 5.000 personas a lo mejor hacinadas, eh, pues es perfectamente posible, pero bueno, eh, lo que denunciamos desde los colectivos que hemos convocado esta, esta manifestación no es que más que también, ¿no? que las condiciones fueran las del propio Palas, lo que estamos negando es la propia existencia de, de, de centros de internamiento. Es decir, que haya personas privadas de su libertad por el mero hecho de, de no tener papeles en una infracción administrativa. Ver, es un poco lo que, lo que se está luchando. Fran y, y Dati tienen preguntas, a ver. No, más que, más que nada, una pregunta, eh, que en realidad el, creo que el, que el mayor problema entre, entre nosotros, entre lo que es el pueblo en sí... Eh, es el desconocimiento, eh, la, la ignorancia, ignorancia que tenemos Porque eh, es muy cierto que, que todos sabemos de la llegada de, de, de cualquier inmigrante que llega aquí Pero ahí se nos acaba todo, mm -hmm. toda la, la fuente de comunicación Ahí se corta todo, no, no, no conocemos más allá Pensamos que está todo perfecto y la verdad es que va todo fatal Tenemos un, un desconcierto eh, enorme en ese sentido antes hablábamos que que somos personas todos que, que la única diferencia decía Madu que era que era el color eh, yo creo que un color no no es una razón mm, que pese lo suficiente como para para, claro, no para calificarse sí. como, como diferencia incluso mm. y que que la capacidad eh, las condiciones eh, es verdad que son son muy muy muy importantes pero que, que en el fondo somos todos iguales, somos personas, estamos todos eh, cortados con la misma tijera. No, Ajá. yo quería decir, más, bueno, que ole, lo que ha dicho ole, ¿no? que qué bonito, y es real, la verdad, que, hombre, no somos conscientes de lo que hay más allá de, de las barreras que existen, ¿no? Me acuerdo un vídeo que nos pusiste sobre Senegal que hablaban de las, de las barreras... Intelectuales, Intelectuales. Mentales. Un compañero de Amadur, nunca me olvidaré de su frase de las barreras intelectuales que existen en Europa. Y me, me, me pareció increíble la frase que dijo, y es verdad. Y a nosotros desde, desde un pequeño vídeo que vimos ya, no sé, no, no es que no tuviéramos conciencia, pero vamos, a mí por lo, por lo menos lo que está diciendo frande cuando llega un inmigrante aquí me ha cambiado el pensamiento totalmente. No digo nada malo, ¿no? Pero... Es que no sabemos qué se puede hacer y se podrían hacer miles de cosas, pero lo que está en nuestras manos no, no es, po no es posible. ¿Quieres preguntar sobre la... Si sí, es... quería preguntarle a, a Eduardo, ¿qué, qué actividades se hacen en el, los centros estos? ¿Se pero hacen es... actividades fuera o... No, no, cuando no, no, llegan, ¿qué hacen? ¿Cuál no, es su objetivo? No, digamos que bueno, el procedimiento es... Se eh, paran por la calle, documentación, por favor, no tengo. Te llevan a comisaría donde puedes estar sí. un máximo de 48 horas. No sé. eh, de ahí ya se solicita el internamiento en el CIE, la policía lo, lo solicita al juez y el juez eh, pregunta al centro de internamiento si hay plaza y si hay plaza pues te, te llevarán al centro de internamiento y una vez ahí dentro estás en una cárcel. O sea, pues tienes tus horas para comunicarte con tus familiares en presencia de un policía siempre eh, con los propios abogados también tienes tu tiempo para comunicarte con un policía al lado también o sea, tampoco hay una intimidad de comunicación en ese sentido eh, nosotros desde la Oficina de Hechos Sociales de, en el Patio Maravillas hemos llegado a, a presentar una denuncia por torturas eh, en, en el centro de internamiento de aquí de Aluche eh, a las 48 horas de esa, de esa denuncia la persona que, vamos a, por la cual pusimos la denuncia estaba en Bolivia, estaba en su país ¿Eh? O sea que esa denuncia va a quedar en saco de roto Porque la, la, digamos, la víctima no va a poder declarar Y tampoco la van a traer para declarar Y los testigos fueron deportados también Entonces pues, eh, son condiciones pues, Que hablábamos eso de, de hacinamiento De falta de contacto con el, inter con, con el exterior ¿eh? Eh, pues Comida mala eh, bueno, Son unas circunstancias pues, eh, ni, ni siquiera las prisiones Ya he dicho antes que los centros de internamiento No se consideran prisiones No son centros penitenciarios La gente que está ahí no está cumpliendo una condena. Está simplemente esperando, eh, digamos, que, que le digan si, si le van a deportar a su país o si le sueltan. Porque eso es otra cosa que deben saber los extranjeros, que no se pueden, estar, no pueden tenerte más de 40 días en esos centros de internamiento. A los 40 días te tienen que soltar. Entonces las condiciones pues, son un poco, bueno, un poco bastante indiscutibles. ¿no? Un a ver, Yusufa... Que... Bueno, nada, lo que yo quiero decir es solo que a partir del problema del centro de entrenamiento es que solamente los videos que están enseñando aquí los, por ejemplo con las, los niños y las niñas que están aquí que quieren ir en Senegal y están asustados. Bueno, los videos que están enseñando aquí quiero decir que solamente es lo que es más peor que... Bueno, la gente que van para sacar esos videos para traer aquí y nunca no van a traer lo que es positivo, siempre y negativo hmm, que hay una imagen general negativa sí, de África sí, sí, sí, sí. siempre, en siempre, siempre traen una imagen, una imagen negativa en África, nunca no van a traer positivo, por ejemplo con las, los niños, las niñas que están aquí lo que vean, eso porque, porque ella, ellos, eso es lo que hay no, hay gente que vive normalmente perfecto con tu, eh, pre, con tu cabeza muy bien, con, con la gente aquí y muy limpio y comen muy bien Estudian y, y se van al colegio con la gente aquí. Y perfecto, normalmente. Yo era estudiante. Esto es lo que es tan bueno. Esto es lo que yo quiero decir realmente, La gente que van allá en África, por favor. Que traen los que es... Siempre traen siempre lo que es negativo. No traen nunca siempre lo que es positivo. Entonces, traer cosas no no positivas. lo dudo. Sí. Yo por eso miraba el vídeo de... Hola, a ver, Amadou, sí, sí, uh, Bueno, quería añadir algo, bueno, sobre lo que ha dicho Yusufa. Mira, sabes que aquí en Senegal, aquí en África, bueno, seguro, bueno, la gente que vive aquí o son sea, gente que tiene su cultura, están bien su organización, bueno, como en Europa, no hay ninguna diferencia. Hay gentes que están allí, claro que no tienen muchos medios, edificios muy grandes, pero están felísimos, felísimas. Con el poco que tienen, están viviendo con los pocos po medios que tienen. Que Pero el problema que se, que se plantea es que, bueno, va a ser siempre imposible que los europeos, porque la mayor parte que hace el turismo se quedan en los hoteles, los, los hoteles muy lujos, bueno, mm. en las ciudades balneares, ¿ah? bueno haciendo bueno el turismo lo por eso quieres que, es que el ellos viajen sexual, en transporte de, en transporte de, público deja, no tirando tirando caramelos tirando caramelos sí. por una tierra <coughs> para que los niños uh, aprovechen los caramelos para aprovechar sacando fotos esas fotos esas fotos los llevan en Europa. para mira esos chicos de África son hambre aún bueno aún el niño europeo un niño es un niño si tú echas un caramelo el, La chera, el niño va a coger el caramelo, sí, claro, car Porque el los... niño no tiene una sí. mentalidad, sí. bueno, la una, una, una, una mentalidad de, de, de un sí. adulto, sí. es normal, pero bueno, lo que tenemos que hacer, es decir, bueno, la situación tenemos que cambiarla, es decir que, bueno... Que, digo, tienen que parar a engañar la población europea sí, muy contar bien, los discursos verdaderos, decirlo la verdad sí. pero siempre están engañando a la población europea para poder mantener esta frontera cerrada Yo, para oye, poder más seguir explotando. Tenemos explotando una, Africa, una pregunta pero aquí, sobre no los centros, dos preguntas la la eh, Amadou, tenemos si una pregunta aquí sepa? para, para sí. Eduardo sobre los centros de entrenamiento, a ver Hola, Eduardo. Hola, eh, yo quería saber cuánto tiempo, pero creo que antes más o menos me lo estabas contestando, cuánto tiempo están en el internado a, o a qué tienen que esperar ellos para salir o para saber... Bueno, eh, la ley establece que pueden estar en un, un máximo de, de 40 días. 40 días. Eh, luego el juez, eh, en base a las alegaciones que se hagan, que normalmente no te hace caso... Pero bueno, puede pasar en este número de días, pero vamos, como máximo 40 días se puede estar interno en un centro de internamiento. Y además luego no pueden volverte a, a, a internar, digamos, por el mismo expediente que tengas iniciado. Tendrían que abrirte uno nuevo, pero un máximo de 40 se días. puede hacer, Eduardo, abrirte otro expediente diferente? Sí, sí, sí, sí perfectamente. Bueno, yo conozco gente que tiene tres órdenes de expulsión en ¿Y ah. ha pasado tres veces por un centro de internamiento? Eh, eso ya más complicado, pero sí, sí se puede dar el caso y de hecho se ha dado. ¿eh? Porque en el momento que, digamos, te cierran un expediente, tú sigues sin papeles. Te puede volver a parar la policía y te puede volver a pasar exactamente lo mismo. ¿eh? A ver, Beli. Bueno, yo quería decir sobre lo que dijo Amadú de que los niños, tanto los grandes que no, ellos también tienen, no lo tenemos aquí que, y como dijo. Yusufa. Yusufa también, que... Yusufa, Yusufa. Perdón, <risa> Yusufa. Yusufa. Que, que ellos tienen también su... También <risa> comen bien, van a la escuela y son estudiantes. Pues también quiero decir que aquí se da la imagen del inmigrante que se quiere dar. Mm. Porque aquí todos creemos algo que, se, que seguramente no lo es. Entonces, tal que nosotros vamos a ir allí como iguales, porque como dijo Fran, el color no tiene nada que ver, para nosotros no es diferencia. Y que... A mí, por, a mí, por lo menos, me, me agrada el que prefiera que vayamos en público antes que, que, el, que no sé, concertar algún transporte privado, por decirlo de alguna manera, para nosotros, porque somos iguales que ellos. Y también no solamente vamos a aprender, quiero decir, no solamente vamos a ayudarlos, sino también vamos a aprender de ellos. Bien. A ver, ¿tienes la palabra? Sí. Para Eduardo, mira, Eduardo, y la gente, por ejemplo, cuando salen del centro aquel y no son deportados a su país ellos qué hacen cómo trabajan si no tienen los papeles buena pregunta eso habría que preguntárselo a cada uno que sale de, del centro de internamiento pues se busca la vida como puede claro. Claro. En, la economía, en la economía sumergida en trabajos mal pagados inseguro y, y bueno pues Como claro, ya. Y, por ejemplo, ¿ellos pueden entrar más de una vez a los centros o por sí. ya? Por el mismo ya. expediente ya te digo que no. El, el problema es que sí, sí te pueden incoar una nueva orden de expulsión. Eh, bueno, hay que saber también que, que el hecho de que te pare la policía, te pare la documentación y te inicie un expediente de expulsión, no quiere decir que te vayan a expulsar. Ya. ¿eh? Hay un periodo de seis meses de decadencia en el cual en ese periodo te tiene que notificar la delegación de gobierno por cuánto tiempo es la expulsión, ¿eh? que puede ser de tres a diez años. Eh, si en ese momento ha comunicado nada al respecto, ese expediente eh, se archiva por caducidad. Hay que solic... Bueno, habría... se, de, de, se debería hacer de oficio, pero bueno, es mejor recordárselo a la, a la delegación de gobierno de oye, mira, hace seis meses que me habéis iniciado esto y no he tenido noticias. Hay que archivarlo por caducidad. Me gustaría comentar una cosa al hilo del, del tiempo, me he acordado ahora, del tiempo de internamiento. Actualmente la ley dice que son 40 días. Eh, hay en trámite una directiva europea dentro del marco de política europea de digamos, de inmigración, ¿no?, eh, que, que maneja el concepto de la Europa fortaleza, por lo cual se está barajando aumentar este tiempo de internamiento a 18 meses. O sea, estamos 18 hablando de meses. Año y medio, año y medio de una persona en la cárcel sin, no haber, sin haber hecho absolutamente nada. Es ¿eh? claro. lo que se conoce un poco, que también lo estamos denunciando con la manifestación que está convocada para el 12 de abril, pues como la directiva de la vergüenza. ¿eh? Claro. Es decir, meter a una persona en prisión, porque llámenlo como lo llamen, son prisiones durante año y medio. Mm. ...por el mero hecho de que no tiene un papel o no tiene un carné... ...pues hombre, la verdad que, que parece propio de otros tiempos, ¿no? Y esto tiene muchas probabilidades de ser aprobado en el Parlamento Europeo, ¿no? Pues hombre, la verdad que Europa y en concreto España... ...pues es una región del mundo sometida a una fuerte presión migratoria actualmente... ...y ya te digo que las políticas actuales de la Unión Europea... ...en el concepto este de la Europa-Fortaleza... ...y España en concreto como frontera sur que es de, de Europa pues tiene muchos visos de que salga adelante. Intente Vamos a intentar que no, entre todos, que de eso se trata también un poco la, la manifestación, la convocatoria y el movimiento que se está dando, que se está dando a todo esto. A ver, manuel Sí, yo, yo, yo siempre vuelvo sobre el mismo tema, ¿no?, de que eh, Europa vive de lo que saca de África, ¿no? Es, es así, ¿no? Los recursos que el europeo disfruta de su calefacción, de sus coches y tal, muchos de ellos se extraen de África, puesto que sabemos que hay materias primas que solo están en África, coltan, bauxita y tanto Renault y tanto Citroën y tanta mariconada de esa, pues sale de Mauritania de la mineralogía de hierro. ¿Por qué no entran los manises, los cacahuetes de Senegal que son exquisitos y no tenemos que comer... La mierda transgénica americana que nos meten aquí. Bueno, Eduardo, eh, una, una, una reflexión... A ver, vamos a ver. Tenemos el tema de la comunicación. Tú lo has mencionado. Es decir, dentro del centro de internamiento, la gente ve reducida drásticamente su capacidad de comunicación. Absolutamente, sí. No se pueden tener radios, por ejemplo. No, no se pueden tener radios. No hay, realmente no hay mucha información que, que provenga del exterior. Nosotros mismos el trabajo que realizamos y lo que conocemos de, de, del interior es por gente que ha salido y le ha contado, porque fuera de la zona de comunicación, que ya te digo que no están aisladas siquiera, tú, yo como abogado, he alguna vez hablar con gente allí en el CIO, los propios familiares. No están en compartimentos estancos, están en mesas corridas, con un policía al lado, que claro, difícilmente si la persona que está allí interna con un policía al lado te va a decir, pues mira, que me han pegado? Porque no lo, no lo va a decir. Y el aislamiento pues es importante, ya te digo que no pueden tener ni radios en el interior. ¿Teléfonos móviles? Tampoco, ni mucho menos. Tienen aquí, aquí en Aluche tienen una cabina eh, pública. La... Que hacen turnos, que pueden haber cinco minutos cada, cada, cada persona a través de, de esta cabina, claro. Bueno. Hay unas colas y unas peleas impresionantes. Perdón, Pero, y la gente que tenga sus muy lejos, como muchos son, si tienen cinco minutos y no tienen comunicación o no tienen conexión... Pues al día siguiente intentar otra vez. Es, bueno, así, es así de duro realmente. yo Eduardo también me pregunto si es un internado no es, vamos a ver no hay unas condiciones en general para, eh, digo yo que habrá unas reglas no en ese internado no eh, sé pues debería, debería. Eh, realmente hay unas reglas que vienen establecidas por una directiva, una, una orden ministerial pero bueno, que son muy genéricas y que realmente remiten al director del centro a que establezca esas reglas. ¿eh? No hay, claro. Digamos que no hay una, una directiva una orden ministerial que establezca de forma pormenorizada per, eh, todo lo, digamos, el régimen interno. Queda un poco a criterio del propio director de, del centro de internamiento. Hay unas normas básicas, pero que se refieren sobre todo a obligaciones de los internos. ¿eh? No, bueno, evidentemente, se supone o tiene una serie de derechos lo, los internos, ...según la ley tienen todos los derechos del mundo... ...salvo de, el, de, el de ambulatorio, digamos el de movimiento. Claro, es que por un lado te dicen que, que no es un recinto carcelario... ...y por otro ves las claro. condiciones... Es Entonces. Que, pues, ahí está el eufemismo, ¿no? Realmente lo llaman centros de internamiento de extranjero... Y, ...y es más, es más, eh, se aplican como eh, una medida... Eh, ...para asegurar una medida administrativa, es decir... Los jueces de instrucción muchas veces eh, se niegan a resolver sobre esa... Los jueces de instrucción son jueces penales. Entonces ellos dicen que no pueden decidir sobre la ley que están ahí dentro porque es un tema administrativo, que no va con ellos. Digamos que, que es, antes me parece que ha sido el que ha mencionado el tema de Guantánamo. Pues bueno, es un poquito el, el limbo jurídico ese de Guantánamo, que también lo decimos dentro de la, de la campaña que se está haciendo aquí en Madrid. Eh, el lema principal es cerremos nuestros Guantánamos. Y es que pues, realmente esos son agujeros negros Un limbo jurídico complicado yo, yo pienso que si tienen el mismo derecho a, a meterlos en esos centros de internamiento También pueden sacarlos, ¿no? No creo que se apliquen lo de meterlos Y ya sacarlos ya es cosa administrativa me parece a mí o sea. Claro, ese es el, ese es el problema que, que tú, bueno, puedes ir a prisión Porque has cometido un delito Pero no puedes ir a prisión Porque no has pagado una multa de tráfico Por ejemplo no. Entonces, eh, vamos a ver, ¿no está escrito en ningún lugar que no puedan tener radios ni puedan tener teléfonos móviles? Hasta hace unos años eh, sí que se les intervenían todos los, los efectos personales. Eh, luego hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que evidentemente que eso era una barbaridad y sí que se le dejaron introducir cientos de, de eventos personales. El móvil en concreto no, el, el móvil se lo... Se lo decomisa, ¿eh? Pero no está ¿Ya? escrito en ningún lugar, en la ley de extranjería, mm, ni en ninguna no, normativa. Es que eso no, ya te digo que no viene regulado. En la ley de extranjería lo único que se regula es la posibilidad de que te puedas internado en esos centros por, por carencia de, de documentación. Nada. Pero luego, lo que es el régimen interno, ya te digo que ni siquiera hay una ley, no hay un reglamento ahí, es una orden ministerial que establece un poco las líneas generales que luego tienen que aplicar los directores de cada centro. ¿eh? Entonces, que eso esa, esa es otra de nuestras luchas, ¿no?, Bueno, aparte de que queremos que los cierren, pero en caso de que no se cierren, pues que haya unos mínimos, que hay que esté regulado, que se sepa que tenerse uno dentro de esos 10, que actualmente pues no existe. Uh -huh. Venga, a ver. Uh -huh. eh, bueno, Eduardo, yo, bueno, nosotros como animadores socioculturales que somos, eh, nos dedicamos a animar, ¿no? Son, uh -huh. Nos dedicamos a hacer actividades que, bueno, para, para fomentar las relaciones interpersonales. Oh, y si bien. no me equivoco... Eh, dentro de las cárceles en las que, pues, vamos a hablarlo claro, en las que meten a los verdaderos delincuentes, ellos tienen actividades donde, donde relacionarse con la gente. Tienen pintura, tienen eh, manualidades, tienen barro, tienen de todo. Entonces, eso se puede considerar una cárcel en la que te meten sin haber cometido ningún delito y encima no tienes derecho a relacionarte con tus compañeros mediante actividades. Eh, porque no tienen ninguna actividad para... para no, para... no, porque además tú, te, tú me hablas de eso, de centros penitenciarios, pero es que la, esto, los centros de internamiento la ley no lo reconoce como Es decir, tales. que el centro, el centro de internamiento, aparte es, es de una entrar... Es en el que estás esperando a que te echen, por así decirlo. Es decir, que es peor que las cárceles, vamos. Estamos hablando de, un centro, de una cárcel que es peor que una cárcel. Claro, no, no. Estás ahí a la espera de que te digan si te, van, si te van a montar en un avión y te van a mandar a tu país o si te van a soltar. Es un poco estar, pues, esperando 40 días ahí a ver qué te va a pasar. Es decir, que los... Nosotros ahí tenemos bastante trabajo. ¿no? Si pues sí, la verdad que bastante. Falta Faltaría, la verdad. Ojalá, Aquí no vamos en ojalá, ojalá. A ver, Frank. Eh, nada, casi que, que lo mismo. Eh, mi pregunta, no tanto a, a Eduardo o a Madú, sino al resto de, de gente que nos esté escuchando, es que, que pensemos un poquito. Y, y digamos eh, nosotros cogemos a una, a una persona que venga de fuera, una persona inmigrante y lo metemos en un supuesto centro público no penitenciario le cortamos la libertad, le cortamos la comunicación la intimidad, le cortamos todo, eh, le exigimos y no le damos eh, entonces mi pregunta, la reflexión personal de cada uno sería eh, ¿qué es lo que tiene que pasar Para, para que sea un centro penitenciario Quiero decir eh, Está considerado como un centro no penitenciario Y nos paramos a ver Y, y, y confirmamos que las, las condiciones Son todavía peor que la de una persona Que, que, en, que en realidad eh, Está comitia, cometiendo un, un delito, un, un delincuente ah. Y me parece mm, Totalmente absurdo que se, que, se esté, que se esté tratando así A a personas porque es que en el fondo seas lo que seas hagas lo que hagas tenemos que partir de la base de la base de que todos somos somos personas y me parece muy fuerte que, que estando en un país como el que estamos en un en sí, un año ¿no? en el que estamos eh, hagamos eso Manolo yo quería decir que eh, sorprende cómo a personas que eh, no se les puede imputar ningún delito solamente el hecho de buscarse la vida, como se dice, ¿no? Salir de un país donde están súper empobrecidos, porque yo estoy enriquecido, entonces salen a buscarse la vida, y sin embargo, nosotros tenemos mangantes chorizos, que están en las cárceles a cuerpo de rey, con vis a vis con titis, con jamón pata negra, con whisky con la madre que los parió es decir, esto es ilegal, es inmoral engorda, colega Sí señor. Sí. Uh, bueno, vamos a ver eh, pero Eduardo No se puede decir nada más No se puede decir nada más eso. No se puede decir nada más Vamos a ver eh, Tenemos que anunciar que Desde esta radio, desde Radio Geneto Desde una radio de Madrid y desde otra radio de Barcelona Radio Contrabanda, vamos a cubrir eh, En directo La manifestación que va a haber en el centro de internamiento de Madrid, de Aluche o Carabanchel. Aluche, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, la, la zona es Aluche, pero efectivamente el centro de internamiento está en los terrenos de Cárcel de Carabanchel. Venga, perfecto. Entonces, en, esa, en esos espacios va a haber una manifestación a las 6 de la tarde, el, martes, el sábado perdón, 12 de abril. Sábado 12 de abril, 6 de la tarde, y vamos a comunicar en directo con la manifestación la gente que estamos en Barcelona, los que estamos en Madrid los que estamos en Tenerife, y desde aquí vamos a hacer de puente, con la ayuda de otros amigos, a alguna radio comunitaria de Senegal. Bien, pero tendremos que abrir nuestros teléfonos, los teléfonos de las radios, por si pudiéramos recibir llamadas, llamadas telefónicas desde dentro del centro de internamiento. Y tenemos que conseguir que dentro del centro de internamiento sepan que estamos intentando llegar a través de las ondas, atravesar los muros. Tenemos dificultades para hacerlo, ¿no? Eh, sí, ya digo que no, en principio no se puede meter en emisores de radio, pero bueno, nunca se sabe. Venga, entonces, eh, a nivel mm, social o administrativo, ¿cómo tendríamos? ¿Cuál es la manera más eficaz que tenemos para poder teléfonos móviles y radios? Pues bueno, una manera es acudir a la manifestación, por ejemplo. El, el día y los que estemos aquí en Tenerife. O, o de forma presencial o a través de las ondas como con, con la ayuda vuestra, por supuesto. Y bueno, hacer un poco presión entre todos, que pues, ya no la visibilización de, del problema este, que, que la verdad que es, es bastante desconocido. Y, y, y bueno, pues eh, realmente es lo que decía Manuel, me parece que era el... Sí. Pues que es inmoral, absoluta Legal es porque la, la, la ley está ahí y el problema es que la ley es inmoral, probablemente. Es el problema Manolo. Eh, queremos hacer un inciso, un añadido eh, que afecta a nuestros hermanos los saharauis. Que si bien no están en un centro de internamiento, están votados y invitados a de un desierto por culpa de un gobierno español, por culpa de un rey y por culpa de muchas... Eh, eh, indiferencias y, ¿cómo se llama?, ¿cómo lo podríamos decir, querido? Injusticias. Correcto. Y dijo Gandhi, son violentos porque están desesperados, pero yo digo, son pacíficos aunque están desesperados. Los saharauis, en las zonas ocupadas, alzan la bandera blanca de su república y recuperan sus calles. Resistencia pacífica y no violenta. Los saharauis de las zonas ocupadas empuñan la pacífica arma de la palabra. En el Sáhara ocupado, las calles traen vientos de cambio y las paredes susurran lemas de libertad. Labadil, labadil, gritan las azoteas. Testigos horrorizados de una violencia sin límite. Los vertederos recogen sus machacados huesos. Una melfa cubre su alma dolorida y un joven en la calle pone la otra mejilla. Podrán matarme? «Pero no morirme», dijo el poeta. «Me mataréis, pero no podréis matar mis ideas», clama Aminetu. Resistencia pacífica, rebelión no violenta. Los verdugos derraman impunes la sangre de los inocentes. A cambio, se condecora al torturador y se alaba al tirano. Mientras, todos miramos para otro lado y el silencio nos hace cómplices. Los saharauis de las zonas ocupadas responden con paz a la violencia. Su gesto es un ejemplo, pero todos miramos para otro lado. Nada hay más desolador que el silencio de los bondadosos. No hay nada más desolador que la indiferencia. Mata más que las balas del enemigo. por aquí también a Aarón que bueno, tenemos aquí mucho calor dentro de la sala y creo que se va a lanzar a, a cantarnos algo a ver mmm, sí. eh, mmm, nosotros aquí en Tenerife mmm, no tenemos tiempo suficiente para hacer una manifestación al centro de internamiento que está pues bastante lejos Claro, no, tampoco, pero vale. ojalá. Paso. Bueno, estáis invitados, ¿eh? Vale, vale gracias. gracias. Podemos eh, hacerla más adelante, puede ser. No está dentro de la ciudad, está más alejado, está un poco más complicado. Se hizo una en el 2006 y la verdad es que toca hacerla de nuevo, pero vamos poco a poco. Eh, hay cosas que podemos hacer y nos, hay una pregunta que tenemos sobre todo la gente que es un puente humano. Y es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer conocer a mucha población esta cuestión, que esto que está ocurriendo allí? Porque es, está desconocido, ¿no? Pues bueno, eso vivimos en la sociedad de la información realmente o de la desinformación, depende como, como sea, porque realmente eso, este es un tema que los medios no, no cubren, ¿no? O sea, sí cubre mucho la llegada de los inmigrantes, además ahí en Canarias sobre todo tenemos las imágenes, ¿no?, de los cayucos y todo eso, pero, pero bueno, eso solo es el comienzo del drama, ¿eh? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después con esa gente? Se, ya la, ya, eso ya no es tanta noticia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay que, desde los medios de comunicación, pues hay que, hay, que, hay que darlo a conocer, visibilizarlo. La propia gente en sus asociaciones, en sus eh, comunidades de vecinos, en el colectivo que esté trabajando, pues eh, darlo a conocer y, y, bueno, y denunciarlo, denunciarlo por supuesto, siempre que se pueda. Yo, yo no sé por qué, pero tengo una imagen en la mente, que es la de un, un teléfono móvil enorme de cartón y, un, y una radio enorme de cartón también. Para darle una foto a la prensa, ¿no? Sí, darle un... pues, a la sería, gente. Mira, sería una opción, sí. ¿Esto? No, ¿No hay esto? Mm. ¿Esto qué pasa? Está, todo el mundo tiene teléfono móvil, hay teléfonos móviles por todas partes y no hay ahí dentro teléfonos móviles. Algunos se cuela alguna vez, ¿eh? Pero bueno. <risa> sí, es complicado, Pero, hola? es complicado. Ah, Hay sería, que trabajarlo. Madu. Hola. Preguntar. Sí, sí. Bueno, quería hacer una pregunta a este señor. Bueno, y... Quiero decir que, bueno es bueno hacer manifestaciones para encontrar una solución sobre los centros de internamiento porque sabemos que bueno, no es bueno, una solución mejor para luchar con la inmigración no es algo bueno, pero para mí uh, creo que sería mejor, mejor venir aquí en, en África, informar a la gente a las asociaciones, asociaciones civiles de que hay centros de internamiento y de que en esos centros de entrenamiento la gente que vive ahí, ahí no tiene libertad y bueno, eso va a hacer aquí una, un boom porque las asociaciones, las asociaciones aquí van a, van a sublevarse hacer manifestaciones bueno, aquí en los consulares europeos que están aquí, eso bueno, va a dar bueno una fuerza muy grande para y llegaremos a una solución ¿estás de acuerdo, Yusufa? ¿Qué te parece? que ocurriría eso, Yusufa? no, no quiero hablar mira, eh, ha ocurrido algo en senegal que una rebelión una manifestación hace poco ¿no? ¿nos puedes contar? sí bueno uh, antes, sí antes, antes, antes había unas asociaciones de consumación que estaba haciendo manifestaciones en en en Fondatera en Dakar y Finalmente, sabes que mucha gente aquí está un poco enfadada porque los precios están subiendo, subiendo. Y Eran asociaciones de consumidores, bajaron. ¿no? Sí, y, y finalmente la gente, toda la gente de este país bueno, mucha gente de Dakar, también las calles de Dakar, y haciendo una manifestación muy dura con una represión de las policías, había unas personas, unas personas uh, detenidas por la policía y... También uh, una arteria privada estaba uh, uh, mostrando esta Finalmente llegaron la policía en el radio para arrancar bueno, todos, todas las cintas, todo lo que tenían como información sobre esta manifestación. Y a él, bueno, ante ayer, bueno, fue muy difícil respirar en este barrio de Dakar. Porque, uh, y finalmente el, el presidente no sabe cómo hacer para buscar, buscar soluciones a, a, a hecho un, un, un cambio en su gobierno, ha cambiado el ministro de, de, de impuesto a otra persona y bueno Madú, ¿cuál era, ¿cuál era el lema, la consigna cuál era? ¿Dime? ¿Cuál era el lema, la frase la consigna de la manifestación? Ah, ok bueno, era bueno lucha con, con, contra con, luchar contra, contra el hambre, contra el hambre. La lucha contra hambre. luchar contra el hambre y eso luchar contra el hambre y queremos que bajen los precios y una manifestación con ese motivo es reprimida y aquí en Europa no nos enteramos no es más que tenemos varias algo es algo oye Ponemos algo de música, Eduardo bueno, Amadú bueno. dejamos a, sí. a le ponemos unas cuantas bases a Aarón Aarón eh, bueno ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. <risa> a ver, yo creo que funciona bien Sí, a ver, sí, este puede servir Aarón bueno, participa en varios movimientos sociales de aquí, de Tenerife sobre todo relacionados con la defensa de la Pachamama de la Pachamama de la Pachamama Pero también está en esto de la inmigración y participó en una movilización a un centro de internamiento allá en diciembre del 2006 y él estaba adentro mientras que afuera, perdón, estaba afuera con nosotros, mientras que dentro estaban algunos inmigrantes y algunos de ellos hemos podido conocerlos después y son los chicos del video que también son raperos, ¿sí? Sector S, sector S. Pues Aarón eh, estaba adentro y hace rap. No, Aaron estaba afuera y hace rap. Y ellos estaban dentro y hacen rap. Y eso algún día tendrá que cambiar y podemos estar todos juntos haciendo rap, ¿no? Haciendo, sí, rap. Y muchas cosas más, ¿no? Vamos por... a poner la base así con esto. Sí, vamos a poner un poquito de base, ¿no? Ayuda, a ver, a ver. De... Sí, a ver, a ver qué música podemos poner ahí. Esto funciona bien. Buah. Ok, ok. Ah, guay, ¿no? Yo, vamos un poco a la base. Voy a que quedar sordo. Ok, ok. Ni el papá ni el rey. Vuelve el mensay. Ok, te mato. No me duras ni un rato. Así es como te aplaco. Llámame, perro flaco. ¡Pum! Te furo. 30 segundos. Vamos pa' mi mundo. Yeah. Ok, esto va calentando por aquí. Un poco rato. Coco corrupto, antes de ti yo no me asusto, todo te cupo en un minuto. Ya, yeah. me están volviendo loco. Mi son. Túcientos siete punto okay, no impongo, <risa> Ya, yeah. ya, yeah. ¿ok? Vale, problemas del, Pro problemas del directo. Hola político corrupto, antes si yo no me asusto por bruto, por puto, te escupo en un minuto. Llámame perro flaco, te cojo de mayaco, no me duras ni un rato. Okay, mamá ama no ama, ¿qué es lo que pasa? Está en acá, menudo drama, ¿okay? Ya lo veis, dramambey, también lo tendréis. Okay. Okay. Vale. Okay, vamos a ver, venga, vale, venga, venga Si uno se va soltando Ok, estamos aquí, estamos gozando ¿Quién es esta gente? ¿Quién? ¿Quién son todas estas princesas? ¿Quién son todas estas bellezas? Mira las estrellas, más bellas son ellas Ok, arriesgando en directo ¡Pum! Este es el momento, ok Te lo cuento oh, Te cojo y te mato, no me dura ni un rato Así es como te aplaco, ok, okay. Dame más temazos, venga Me voy para tu vaso, me bajo boquetazo Ok, venga Okay, eh Rafa, ¿qué pasa, hermano? Una 2 y 3, el mundo está al revés, se harta de falla, ese puto juez, cerolo, cómmetelo todo tú solo, ya te me jartaste, ya te fartaste, harto falla, cipremé la arma, mamá, necesito calma, ven a mi cama que se fanda hoy mi calma. ¿Qué? ¿Eh? ¿Es ¿Qué? Improviso, hago lo que puedo. Ok, así es como yo me enlevo. Okay. ¿Cómo era eso, Aron? ¿No queda, no queda nieve en el teide? <risa> <risa> nievan tu nariz, no nievan el teide. La cocaína te pica los dientes. Nieva en tu nariz, no nievan el teide. La cocaína te pica los dientes. ¡Pum! ¿Dónde están los 100 euros de antes? Ya cagaste la coca, te yo el guante. Ok, un poco, un poco de corte, un poco de corte, un poco de Soy borde, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, mundo de choquete, hartate. Aquí está pan, vamos, vamos a cambiar de base, venga, y vamos a hacer. Venga, si nos vamos soltando Y nos vamos soltando para allá para África, ¿no? También África, ok, hermano, africano ¿Y tú te animas, Adrián? Dame tu Yo te dejo el micrófono aquí, hermano, por si acaso. Venga, Adrián. Atrévete. Yo te lo dejo cerca. <risa> Ahí. A ver. Uno, dos, tres. Oh. Chu, ¿esto qué es? <risa> vamos a ver, vamos a ver, no importa. Vamos a intentar cambiar la onda, venga, elevarnos, darnos las manos, la mente y el cuerpo. En este momento tengo talento, a ti te lo muestro. Ven, pa' mi mundo, ven, corre, que te fundo. Acompáñame, corre, que te quedan 30 segundos. ¡Pum! Ay, mi amor, no habrá ardor. Desde Canarias, con todo mi amor, te traigo el resplandor. Mariburama, mi hermana, toda la mañana. ¿Qué es lo que pasa hoy en la...? Ok, ok, ok Papá los africanos, hermano africano, dame la mano, hermano africano, dame la mano, hermano africano, dame la mano, hermano africano, dame la mano, ok Africa, tierra sagrada debe ser siempre venerada, África, tierra sagrada debe ser siempre venerada La gran paya mama, ok, respetada, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Madre natura, nuestra cultura, dame más hierba pura, rompe tú mi locura. Dame más hierba buena que corre por mis vena. venga nena, venga. Oké, okay, maricona, mundo de tricomas, el aron hoy no te perdona. Te coge, te revienta, por la mamona, muévete en mi zona, mundo de tricomas. Yeah, oké. Okay. Sí, a todos los políticos corruptos de Canarias, a todos esos hijos de puta que están en el Parlamento que llenan esta tierra de cemento. Yo no te cuento cuentos, permanezco atento al instrumento. Soy el hijo del viento. Te fundo en este momento, ¿ok? ¿ok? Yeah, yeah. ¿ok? Vale, lo dejo. Venga. Increíble. Perfecto. A ver, a ver, vamos cambiando de base. Hago más lento y a ver si se lanza también el Adrián. El Adrián se lanza a seguir. Yo lo vi que se cabrón la arma, ¿eh? Vamos a ver si tenemos... tenemos... Oye, Edu, ¿sigues ahí? Sí, sigo, sigo aquí. <risa> Sin ¿Puedes, palabras, ¿puedes decirte te Puedes en la casa, sí Oye, eh, estamos aquí ya de fiesta, total. Sí, ya, me voy para allá ahora. ¿Sí te... <risa> Bienvenido. Oye, estamos vibrando con ustedes, ¿eh? El día 12... Y uh -huh. estaremos trabajando para intentar que dentro del centro de internamiento lo sepan, por lo menos que sepan que estamos lo, intentando llegar. Lo vamos a intentar también nosotros. Y... Entre todos, algo entre todos, se conseguirá. Rafa, yo quiero decir que Eduardo, mmm, yo por mi parte mmm, desconocía totalmente este tema de que estábamos hablando, sí. que os admiramos, sí. que, que adelante, que sigáis con vuestra labor, que yo creo que aunque llegue a poquitos oídos es muy importante. Y que os felicitamos sí. Bueno, muchas, muchas bueno poquitos oídos de Creo de que basta no, Estamos todos juntos, todos en la lucha Que sean pocos oídos Esos pocos somos de... muchos, todos juntos Bueno, dicen que grano no hace granero Pero ayuda al compañero <risa> <risa> <risa> Bueno, aquí tienes el primer El filmación sociocultural de los gladiolos Dispuesto es Eduardo <risa> <muchas gracias. risa> Esto es un mensaje Para ti, mira Endang, endang, moi jab, gualo chiñai. Ah, ¿Qué quiere decir? Poco a poco se caza el mono. Este, mono es, este es un pincón, ¿eh? Pero bueno. Lo agarraremos al final. Sí, sí, si es más grande, seguro. hay más de donde agarrar. Sí, seguro, seguro, seguro. Que sí, que los centros de entrenamiento mmm, son, son de todos. Son... Están en todas partes, están en todo el planeta, están en Estados Unidos, están en Corea, están en Australia, están en Japón, están en Cuba, el Guantánamo de Cuba, están por todas partes y es como una, la membrana de contención a lo mejor de la conciencia, ¿no? Claro. De todos. Si claro. pudiéramos hablar libremente, podríamos descubrir cuál es el origen del problema de la gente que está ahí retenida. Es una frontera interior realmente, que también estamos ¿no? desde los colectivos que estamos trabajando en ello. Tanto las fronteras que dividen países como las fronteras que tenemos dentro de nuestro, digamos, nuestro propio territorio, o nuestra propia mente, ahí también hay, hay fronteras. Dicen que los hombres no cruzan las fronteras, sino que son las fronteras las que cruzan por los hombres, y es absolutamente cierto. Pues el 2008 va a ser el año en el que entren los teléfonos móviles, las radios y los animadores socioculturales en los centros de internamiento. Todos para allá. ¡Bien! Pues, a quien le corresponda que te, que te oiga. Vamos allá. Oye, nos, nos volvemos locos con la música. Eh, te dejamos en antena, por supuesto. Amadú, ¿estás también ahí? Sí. Amadu. Bueno, bueno. Vamos a seguir rapeando. Si te animas a improvisar tú también, pues te ponemos la base. Vamos allá, a ver, Gaby, ¿qué nos pones? Temita. Temita. El Adrián me está embarcando, ¿qué pasa? Colega, es coge ese micro, que no pasa nada, que así se empieza. Yeah. Suéltala ahí, que tú sabes de Babilonia más de las historias que te cuentan. ¡Pum! Vamos, allá. Coches, mujeres, fama. Sí. Yo lo más que busco es el mejor cogollo de la rama. Y quieren siempre el doble, todo nunca nada. Yo solamente quiero poder vivir a mi parra. Buscar un sitio donde ser el más gasta. Luchar en el camino junto con la fe del rastra. Es falso, egoísta, La envidia te arrastra. Yo puedo decir que no me arrastro por nada. Espabila, que la bola gira como un río. Pasa la vida y se termina Oportunidades se presentan Pocas en la vida Sueñas o aspiras, tiras Luego suspiras, miras, tiras, miras Y aunque no sabes pa' dónde Fórmulas, preguntas que nadie responde La oportunidad se rompe El círculo no es más grande Los mejores se rompen Y la verdad a quien corresponde Busca tu camino en la luz La última palabra la tienes tú No querrás acabar en un ataúd ...sin cumplir los sueños de juventud, ...para ello ya sabes lo que tienes que hacer... ...aprovecha la oportunidad y no la eches a perder... ...por eso mismo escucha la usitem... ...ahora yo te canto para que puedas aprender... ...y como lo dice aquel... ...aún te quedan muchas cosas por saber... ...tienes que aprender a caer... ...volver a nacer... ...y reconocer la existencia del ser... ...porque tu deber... estés donde estés, es permanecer... ...mantener la lucha... ...dar motivos al que escucha... Inteligencia nunca escucha junto. Babilonia, sus esmirros acechan, abre la brecha. Escriba la chunga lo que no consigas. Hoy no lo tengas nunca. Por eso céntrate, presta atención. Busca la solución en tu interior. Haz de cambiar el mundo, cuanto menos el tuyo. Aleja el rencor y el dolor, combátelo. Rastaman en pie en el combate, pero sin bate. Sigue tu camino adelante. Piensa que en el pecho algo late de in tenemos tenemos que decir no yo el <tose> <tose> nombre de mis compañeros nos acaba de dejar asombrados porque Madre, no, conocíamos no conocíamos esta <tose> esta táctica de, de, de Adrián de Tazoc de primero Muy bueno. impresionante Adrián y las quedan. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. De las facetas. Dice, hay un dicho que dice, la marihuana te hará soportar los días que no tengas dinero, mientras que el dinero no te hará soportar los días que no tengas marihuana. Ay, dame más rama y eso sin base. <risa> <risa> Bueno, oye, este cayuco va bien fletado, ¿eh? Llevamos sí, música. Esta no la segunda, esta no la segunda. Para que se prepare. ¿Seguimos? Se, ¿Qué? ¿Nos mandamos otra o qué? ¿Otro temazo? ¿Cómo lo ves? A ver qué ocurre, ¿sí? Estamos en Irradia, Radio Geneto, la Federación de Asociaciones. Hay que unirse, hay que asociarse, hay que juntarse. La unión es la... La unión es la... ¡La revolución será inmensa! ¡Me cago ¡A que mate, loco de remate! ¡No hay empate! ¡Cómete el puto mate! ¡Que suena por ahí! ¡Pum! ¡Atención! ¡Esta historia está rara! ¡Improvisación! Y llega el loco de remate! ¡Harto de mate! Todo empate, pum, aparta tía, yo ya no te quería, que es lo que me decías todo el día, que yo ya no fumaba más. No me gusta esta base, no me gusta. <risa> otra, otra, es muy seca, ¿no? Oye, el 25, más venga. 25 y 26 de abril, gran fiestón, gran revolución interior, aquí en la unión de geneto, la unión de personas, las personas que se unen. Que utilizan los recursos que construyen. Dice, amor y buena compañía, el dinero no te abrigará en la noche fría. ¿Eh? Okay. Amor y buena y bueno, compañía. compañía El dinero no te abrigará En la noche fría Que es lo que yo te decía Aparta tía, yo ya no te quería ¿Y tú qué me decías todo el día fumando María? Plantación de marihuana en la ventana Menudo drama en la cama ¿Qué es lo que pasa con mamá, ¡Coño! Putos Eso. jueces y fiscales neoliberales, me sé vuestros clanes, yo me muevo en planes. ¿De qué me ves? Una, dos y tres, dos revés, se harta de falla ese puto juez. Yeah. Eso es lo que hay. Que hay que salir para adelante. ¿no? Hay que salir para adelante, hay que revolucionarse, hay que armarla y darle caña a los caciques. Mira, cacique. es eso de cerolo que dicen, que ya pasa de la coca, ya por los bolos. Cerolo pasa de la coca, va por los bolos, comételo todo tú solo. Que vas a bueno, poner una base bonita y maravillosa Te traigo de Canarias La tierra más hermosa, ok Princesa, tú eres mi diosa, ok Siempre es maravillosa Es la planta más santa Es la que uno... Un disparate... ¿Qué qué? Okay? ¿Ok? Sí. ¿Qué? No, un pequeño fallo técnico aquí en la Sí. Sí, sí. ¿Estás vivo? Estoy vivo, pero está bien. Casi que... Oye, este se oye mejor, ¿eh? <risa> es <Sácame> mío. el cable. <risa> Micro en forma de sable. Niños, que se oye? Bájame un poco la voz. Está guapo eso del micro en forma de sable. Te desenchufo del cable. Me cago en tu puto mundo alienable. Matrix. Ahí está. Ok. Suéltala. Pum. Te cojo y te mato. Pum jueces y fiscales y multinacionales mismos perros con distintos collares jueces y multinacionales mismos perros con distintos collares venga coño chavales que no todo es beber en los bares venga coño chavales que no todo es beber en los bares ja. Comételo todo tú solo, imperialismo, colonialismo es lo que a mí no me gusta. Tu individualismo lo aplaco ahora mismo, Escucha, solo crees en ti no en mí. Adiós, me fui. Okay. Hey. Yeah. yeah. Sí, sí, sí. Madre Natura es nuestra cultura. Madre Natura quiere la con locura. Mares, lugares que debemos respetar. Nunca más nos vamos a destrozar. Los tenemos que cuidar. Venga, coña, los niños hay que educar. Apaga la televisión. Apaga, responsable de tu puta falta de comunicación. Joder, al padre, fusión. A la madre, canción. La mamá en la cama, a la que nadie ama. Es lamentable ver cómo machacan al pobre con la tele. Puta programación, sanciona la cultura de Babilones, España, la nación de la alcoholización. Yo machaco tu falta de comunicación, de meditación, presta atención, soy un cabrón. Yeah, yo, yeah. Porque vienen a por mí los carros de Babilón Con sus vasallos en el interior. interior. Pistola y esposas llevan en el cinturón, placan el pecho, siguiendo su trecho, persiguiendo a este buey que nada ha hecho, no tienen derecho. Así son los hechos, son perros asesinos que trabajan suelto. a vuelto. ¿Quién lo diría? Poliman será nombre suarazón. Son policías, hombre, Samán, controlando la ciudad man. hasta que, nos alcance, que no te alcancen los Babilon extiende sus redes Pero al rastaman lo protege el rey de reyes Quieren acosarme abusando de sus leyes Pero apagar el fuego ellos no pueden Por eso se queman, arden Sus vidas prenden A cambio de una placa sus almas venden La humanidad se pierde al mal y no le rinden Pero a mí no podrán detenerme Con mi sensei Cargando el cañón Aile se y silla, me da su protección Con la ojeta, a mi la buena acción Y el comando la a my fight Babilon Oh lord, cuántos ríos quedan por cruzar para poder hablar con el jefe dile que me deje, que desempeño tece, que pase lo que pase, el falla de Lion permanece, avanza y crece, no se dé ni obedece a la brutalidad, policial y corrupción de sus jueces, oh y tan maldita, cuidado con lo que haces, afortunado aquel que te dé el pago que tú mereces. Y protégeme, oh lord, porque vienen a por mí los, los carros de Babilon. Y protégeme, oh lord, porque vienen a por mí con los sus fallos. Razón, son almas en pena, perros adiestrados al servicio del sistema. Quieren juzgarme y aplicarme su condena. Venga maricona, muévete en mi zona. Venga maricona, el aro, hoy no te perdona, feliz mundo de tricoma. Sí, yeah. Ok, yo creo que un aplausito aquí, no, para la gente y vamos a encerrando, ¿no? Ok, pura madre. Rafa, ¿Despides tú? Es todo, ¿no? que me gustaría simplemente decir una pequeña cosa. Uh, vamos si, allá. Sí, si es una información. Como, como tú sabes, yo estoy en la Zambia y hemos publicado un documento como alternativa económica al anillo insular que se está ejecutando actualmente, que supone la destrucción de miles de hectáreas de zonas de cultivo, de zonas de espacios protegidos y de una de las zonas más bellas que quedan de Tenerife. Entonces, Asamblea por Tenerife, queremos decir a la opinión pública, a toda la gente, que se está llevando a cabo uno de los mayores atentados ¿no? ecológicos que se, que se han llevado a cabo en esta tierra, que es ese anillo insular, que son 42 kilómetros, una autopista de 42 kilómetros, de alta densidad de tráfico, que va desde la zona de Adeje hasta Los Realejos, pasando por toda la zona de Medianía, que es el tanque Guía de Isora, Santiago del Teide, Erjos, etc. En ese sentido, simplemente queremos decir que nos parece un verdadero suicidio a las alturas que nos encontramos hoy, con una crisis en el modelo energético, con una crisis brutal en el modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo basado en el, en el cemento y en la destrucción de los recursos de Madre Natura, pues queremos decir y denunciar y poner la voz de alarma y movilizar a la gente de que eso no se lleve a cabo ¿no? de ninguna manera, porque porque nos estamos jugando la destrucción de una de las zonas agrícolas ganaderas más importantes de toda la isla de Tenerife. ¡Basta ya! ¡Ya está bien! ¡Basta ya! ¡Ya está bien! ¡Depredadores! ¡Ok! ¡Venga! Más palabras habían ahí, ¿no? ¡Cara! Yo, yo quería decir que... Uh, cerca, un poco más cerca el micrófono. ¿eh? Oh, bueno, a ti, Rafa, <ríe> que muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y también de habernos mostrado tu experiencia... De en el Senegal y lo que nos ha explicado, que es, un, yo creo que de las cosas que más nos motiva, o por lo menos a mí personalmente, para, para el viaje que vamos a hacer. Y que muchas gracias. Bueno, Yamadou, ¿qué? Yamadou, claro que sí. ¿Y Yusufa qué? También. No, él no cuenta, él no. ¿Eh? Olé por Yusuf no. Tiene cinco mujeres, no. ¿Qué cinco mujeres? Bueno, pues nos vamos yendo entonces, nos despedimos. A ver, Dácil, venga. Eh, se me oye, ¿no? Vale. No, es que no tengo el caso. A ver, quería decir que, bueno, igual que no me voy a... A ver, ahora, ¿no? Que no me voy a repetir que los vídeos que nos llegan, pues, son un poco de juros. no, hay un problema, hay un problema. ¿Ahora? No, no utilizas ese micro, utiliza este otro. Vale. Vale. Eh, que gracias al, al vídeo que nos has traído, por lo menos... 30 personas van a ir a arreglar cosas y a aprender, como hemos dicho, arreglar y aprender, no solo hacer una visita a otro país, sino aportar, de, aportar algo nuestro y a, a recibir algo que nos aportó, ap, aporten ellos ¿no? desde allí, desde Senegal. Y que gracias y que ha sido un placer que nos rapen aquí estos dos chicos. <ríe> ¿Qué? Ha sido un placer la conexión, ¿Se me oye? La sí, conexión sí, sí. con Amadou, ¿Con la conexión con el señor de Madrid, Eduardo. Eh... No soy tan señor, ¿eh? No bueno, es tan señor, perdón. Eh, ahí está, Eduardo. <ríe> que soy un poco educada. No, que gracias, que hemos aprendido cosas, no sabíamos lo que eran los objetivos que tenían Ay, el este, ¿no? Y bueno, lo que está en nuestras manos, nos gustaría ayudar, aunque estemos un poco lejos, eh, estaremos cerca el sábado. Estaremos ahí apoyando, aunque sea por lo menos desde aquí, desde la radio. Como sea, podamos, vale. lo haremos. Solo si ya conseguimos distribuir Octavio en torno al instituto, por ejemplo, Eso ya estamos hecho. consiguiendo que más gente lo sepa, ¿no? La sol se va a mover, no, no, no, no hay preocupación. Aprobado. Gar, a ver? Bueno, decir también que la experiencia que podamos tener allí, que al traerla aquí, pues difundirla lo más posible para que se cambie ese pensamiento negativo que estaban hablando antes y que, que evolucione el pensamiento de, de nuestra sociedad. Claro, igual que tú nos has abierto la mente a, a lo mejor a 60 personas, que somos entre las dos clases, que nosotros abramos la mente a, a mil personas. Familias, amigos, vecinos, Futuros hijos. Hijo, hijo claro. Lejos. Venga, pues entonces, eh, Eduardo, te, te, te seguiríamos explotando, preguntándote ahora sobre el tema de menores, tú es, lo que conoces como abogado, con menores y mientes, que estamos también muy preocupados, pero yo creo que es tarde... Y que tendríamos que hacerlo casi otro martes, ¿no? Pues bueno, cuando queráis, yo estoy a vuestra disposición. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Gracias. Un pues, abrazo <risa> solidario, Eduardo. Vale, igual. Un igual abrazo. A... Deciros, deciros a todos, a los, a los señores y a las señoritas que están ahí, que, que, bueno, que no os engañen, que se pueden hacer cosas para cambiar, para cambiar el mundo. ¿eh? Que no. si os dicen lo contrario, os están mintiendo. Y aprovechad el viaje que vais a hacer, porque la verdad que me estáis dando una envidia horrible. Bueno, sí. <risa> solamente quiero dar gracias a Rafa y sus compañeros y todos los que están aquí, los niños y las niñas que vienen para echarnos manos, para que nuestro programa, que es el puente humano, que tengamos fuerte, que nos echan mano para que todos tengan las cosas muy claras. Muchísimas gracias a todos. Hey. A ti también por acompañarnos. Venga. Pues a lo mejor te terminas apuntando y te vienes también. Oye, que estamos invitados nosotros ahí al, el sábado, pero tú también puedes estar apuntado también al viaje. O aportar a alguna ayuda con nosotros. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. Estoy aquí. <risa> Amadu, bueno, mi amor, y, tú, no, tú, Maru. También, tú también estás invitado. Tú también, par, gracias. ¿eh? Ay, Estoy aquí. Bueno, digo que... Es una alegría muy grande para vos. <risa> y viva el puente humano. Y bueno, estamos construyendo el puente pu y lo, los canarios jóvenes que van a pasar en este puente para venir a África son los de los Glayolos. Vale. Y bueno, bienvenidos en, en Senegal y llamamos a toda la gente a venir colaborar con nosotros para que, bueno tendremos un, un tengamos un éxito inshallah porque estamos haciendo una lucha muy digna y también estamos también uh, haciendo algo muy importante sobre sobre la comunicación mira bueno es algo muy importante hoy y para Uno, unos alumnos de los glayolos Tener la suerte también para intercambiar A gente que está aquí en Senegal Es algo muy importante también Este programa de radio Rafa dice que es una radio comunitaria Pero no es una radio comunitaria Es una radio internacional Porque es una radio comunica, comunitaria Que están haciendo muchas cosas muy importantes Porque están haciendo intercambio Con gente de Senegal Y bueno, algo, eso es algo muy importante ¿eh? Y ánimo a los de los glayolos Y también Yusufa Bueno, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? inshallah! Amul, lo que se Oye, Aarón, hay que meterte en ese avión, tío. ¿No? Claro, tío, te están esperando los raperos de allá. Yo creo que sí, ¿no? Hay que conseguir una, una plaza especial ahí. ¿No? ¿No les parece? Sí. Claro. El amargo de mí es el Amadu, ¿estás? Amadu. Amadú ¿Estás? Sí, sí, te oigo. Bueno, dice que las chicas aquí no me quieren porque tengo dos mujeres aquí y quiero tres también. Y quieren matarme. Dice que, que aquí en España no puede ser. Pero yo quiero tres No, no, hay que decir... Hay que decirles, somos senegaleses y tenemos nuestra cultura es una cultura muy universal. Y un senegalés no tiene derecho a tener solamente una mujer, tenemos que tener cuatro hasta cuarenta mujeres. Aquí, una, aquí está aquí una chica quiere matarme, no quiere, no quiere verme. No, bueno, dice Porque que, ellas reivindican es, el derecho a tener normales. cuatro hombres o cuarenta hombres también. No no. no, no, no, no. No, qué no, malo. No, no. No, no. <risa> y no, no. igualdad para todo el mundo, ¿eh? por bueno, favor. Bueno, amigos, es que, a, amigas, España, decimos... Con, con una mujer ya ha sobrado, vamos. A que sí, Anda, mierda! Oye, oye, un momentito, y si decimos ya adiós definitivamente, pero... Es que adiós, da mucha pena. pero un adiós hasta, hasta pronto a la gente que ¿Seguro? está en el centro de internamiento, si le dedicamos algo a ellos. Pues, qué suerte, pero con la boca bien abierta, qué mucha suerte. Venga. Y ya verán que sí, que siempre todo sale. Sí. Que sí. todo sale al final. Que todo sale al final. Venga, yo digo que vamos este año a llevar teléfonos y radios hasta allí vamos. y que al final Venga. hasta incluso entraremos, aunque sea para la cena de... Y que seremos los protagonistas en las actividades que los ayuden a formarse como personas, que son lo que son. ¿Alguien más? Tú, tú, tú, tú, tú. Bueno, vamos a seguir trabajando por la dignidad y, y por, por, por los seres humanos, que somos todos. Pues hermanas, hermanos. Cuando salgáis del centro de internamiento, aunque os repatrien o aunque os quedéis aquí, que sepáis que hay gente con la que conectar y trabajar juntos y hacer red. Frères, sœurs africaines, de l'autre côté du monde, nous sommes là, il y a d'autres gens aussi, il faut se contactar, soit que vous êtes interior du camp, soit que vous sortez, a votre país, ou bien ici, con clandestin, vous savez qu'il y a des gens, il faut se connectar. ¿De acuerdo? Venga ¡Nos vamos! Ya, ¡Chau! Adiós